Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Eh, ha sido un deseo, tanto que César y Linda vayan a Veracruz, como poder estar acá. Nosotros tenemos mucha familia aquí, y nos regocijamos. Muchos de ellos sirven al Señor y esa es una bendición. Dios nos ha dado una bendición como familia. En la casa de ustedes, eh, mis tres hijos, dos son pastores, y la otra está en la alabanza y la adoración, dirigiendo una congregación, la alabanza y la adoración. Y tenemos promesa de que nuestros nietos también van a estar sirviendo al Señor. Ese es un privilegio. Bueno... Hay muchas cosas, me encantaría decirles muchas cosas Este, Cuando el día de ayer nos, nos decía César de poder compartir Estuvimos mi esposa y yo viendo quién comparte eh, Ella le dije que compartiera a ella Es algo muy especial, yo creo que es algo muy especial Ella es prima hermana de, de César, pero prima hermana hermana Su papá, de mi esposa, es hermano del papá de César. Y la mamá de mi esposa es hermana de la mamá de César. Así es que llevan los mismos apellidos, llevan la misma sangre. Y esto es, esto es tremendo. Yo sé que hay una promesa para la familia que nunca faltará un siervo. un siervo que le sirva, y bueno, esto es, esto es tremendo. Yo tengo una palabra, yo no sé quién tenga necesidad, pero aquí dice eh, la escritura, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora veréis si se cumple mi palabra o no. Yo no sé quién tenga necesidad. Pero lo que Dios le dijo, lo va a hacer. Él lo va a cumplir. La mano del Señor no se ha cortado, ni el poder de Dios se ha cortado. Así es que, tómense de esto y van a salir adelante. Amén. Números 11:23, 23 es la cita. Números once veintitrés, ¿Ok? Bueno, le voy a permitir a mi esposa que... Que ella sea la que comparta la palabra. No sé si me arrepiento o no. No, pero ya dije. Te Tengo el micrófono. No, no, tienes que saludar. No importa el tiempo, ustedes se van a la una, ¿no? De todas maneras. Pues buenos días, es de veras es un honor estar aquí. Um, ya no quiero yo dar más este saludos eh, porque ya mi esposo oh, lo saludó ya este César nos presentó y de veras estamos muy contentos cuando vi a Alicia gritamos al lado ¡Ah! tenía no sé cuántos años que no nos veíamos y ahorita también viendo a Rodolfo y a Chela y sus hijos de veras es un, un honor un gusto estar con Guillermo y su familia lindos bueno su familia y ¿Cuántos saben que ustedes son hijos espirituales de, del pastor aquí? ¿De verdad lo sabe o dice, pues ya qué? No, sí son. Así es que vienen siendo parientes también ustedes, ¿vale? Aunque no se apiden Sosa ni Ficachi, de todas maneras. Lo voy a invitar a que abra su Biblia. Mire, déjame decirle algo antes de que abra su Biblia. A veces pedimos, Señor, envía tu palabra, que tu palabra haga la obra para la cual tú la envías, el Señor nos dijo que Él enviaba su palabra para hacer una obra en nosotros, así es que no vamos a pedirle que lo envíe, lo que vamos a hacer es pedirle, o más bien decirle, Señor aquí está mi vida, mi corazón, mi mente, yo me dispongo a que tú hagas una revolución, un terremoto con tu palabra en este día. ¿Está de acuerdo? Ahora sí, ábrala en Mateo capítulo 16, por favor.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 haciendo un compromiso personal, de una responsabilidad personal delante de ti, para decirte Señor, aquí está mi vida, abro mi corazón y mi mente para recibir tu palabra. Me dispongo para que haga esa obra al, por la cual tú la enviaste. Señor, yo estoy segura que este día aún está marcado desde antes de la fundación del mundo para que sea un día de inicio de, un día en el que Señor, a partir de, se van a producir cosas nuevas en mi vida. Señor, cada día, cada día de mi vida, cada día de nuestra vida, sea un punto de partida para avanzar hacia el destino al cual Tú nos has llamado. Por eso, Señor, en esta hora nos entregamos completamente delante de Ti y te decimos, aquí estamos, Señor, dispuestos a recibir Tu Palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos se abrocharon el cinturón antes de que empezara la prédica? Ok, ahora desabrócheselo y deje que el Espíritu Santo lo mande para donde quiera. Ok. Qué, qué interesante lo que acaban de presentar los jóvenes y qué tremendo es ver a gente de esa edad diciendo basta ya. No queremos más la situación que estamos viviendo. Y se necesita a la Iglesia en este tiempo con un poder verdadero del Espíritu Santo. No con el decir que tenemos un poder, sino de verdad tener el poder del Espíritu en nosotros para que esto cambie. ¿Sabe ustedes de cuándo la Iglesia ha querido que todas estas cosas que ellos presentaron aquí se derrumben? Yo le pregunto, ¿usted cree que somos los primeros que estamos orando para que esto se quite? ¿Seremos la primera generación que se interesa por destruir toda la obra satánica? No. No somos los primeros, no somos los únicos. Y si nos ponemos a ver en la palabra, nos vamos a dar cuenta que es, esto está desde el principio. Y los juicios de Dios cayendo sobre la maldad y el pecado. Lo vemos desde el principio. Y los hijos de Dios y los hombres y mujeres de Dios clamando para que detenga. Tenemos a un Jonás con Nínive. Tenemos a un Abraham rogándole a Dios que no mande el juicio por el pecado de Soma y Gomorra. Esto no es nuevo, mis amados. Sin embargo, lo que sí no se ve muy continuamente es el hecho de que se pare y se frene la maldad. Allá en Veracruz hay un pueblito que se llama Usila, Oaxaca. Hay un pueblito que se llama, en Oaxaca, perdón, se llama Usila. Usted va ahí y es impresionante. No hay cantinas, las cárceles están cerradas, no hay prostíbulos, porque el Evangelio empezó a crecer con gente de reino. No con gente evangélica, no con, no con cristianos, con gente de reino que sé metió a verdaderamente establecer el reino de Dios primero en su vida, después en su familia y después en ese lugar ¿y sabe con quién empezó? con un sacerdote católico que un día dijo, voy a leer la Biblia ya después de ser sacerdote por primera vez abrió la Biblia Y dijo, esto no es así, me quitan eso, me ponen esto, vamos a hacer esto, vamos a cantar, vamos a adorar, vamos a postrarnos, vamos a cambiar, vamos a... Y cuando llegaron los jerarcas católicos a ver cómo estaba la situación ahí, pues lo acabaron corriendo. Se despidió con su toga, ¿eh? no crea que se quitó la toga, no, no, no, con su toga se despidió y les dijo, ¿saben qué? Ya no va a haber más misa. que vaciado, no sabía que no se llaman misa se llama reunión, culto, servicio bueno, como se le quiera llamar y dice, así es que me despido va a venir un nuevo sacerdote aquí con ustedes y de repente una señora por allá le dice eh, yo tengo un garaje, el garage en mi casa ¿nos podemos reunir ahí? y luego se levanta otro y dice yo presto 30 sillas y cuando salió el sacerdote por la puerta de la parroquia salió un pastor directo a su congregación y a partir de ahí, ese pueblo cambió. Estoy hablando en México, en Oaxaca. ¿Lo podemos hacer? Lo que estos jóvenes sienten en su corazón, esa pasión porque esto cambie. ¿Puede suceder? ¿Usted lo cree? Bueno, Jesús dijo... ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dices tú que soy yo? Porque eso va a ser la diferencia. ¿Quién crees tú que es él? Nosotros siempre hemos predicado que Dios es un Dios personal. Pero la verdad es que a veces nosotros tenemos al Dios del pastor, al Dios del líder, al Dios de la esposa fervorosa, ¿no? Y no nuestro propio Dios. No sabemos quién es Él. ¿Quién dice la gente que soy? Desde el principio, Satanás quiso cambiar la identidad de Dios en el corazón y en la mente del ser humano. Le dijo a Eva, con que Dios te ha dicho, oiga, si, si yo llego y le digo a usted, que César les dijo, qué es inmediatamente lo que usted piensa. Si, si yo le digo... Que el pastor, ¿cómo le dicen pastor? César, César, Pastor, César. Bueno, que el pastor César, que el, oye, si, si aquí alguien llega y le dice a otro, oye, que el pastor dijo, ¿qué es lo que inmediatamente das por hecho? ¿Qué es lo que inmediatamente das por hecho? Que no está tan mm, cierto lo que dijo, ¿no? Y así llega Satanás y le dice, ah, con que Dios te dijo, entonces la primera identidad que quiere poner, o la primera impresión que quiere poner el enemigo acerca de quién es Dios en nuestra vida, es que no es tan veraz. Oh, eh, eh, espéreme, no, no, no se lo está diciendo a alguien fuera del Edén, se lo está diciendo A alguien dentro del Edén a los únicos hijos de Dios que en ese momento existía con que Dios te ha dicho es que sí, si Dios nos dijo mire irá, ¿eh? irá irá Dios nos ha dicho que de, la, de ese árbol podemos comer de todo pero de ese no podemos comer porque el día que de él comamos moriremos Y en, así, enfáticamente, de una manera, le dice, no morirás. Punto. Con que Dios te dijo, no es cierto, no morirás. La siguiente cosa que el enemigo quiere poner acerca de quién es Dios en la vida del cristiano, es que no es tan cierto lo que Dios ha dicho que nos va a dar o que puede pasar. No es cierto, no va a pasar nada. Eso puede ser. Somos libres aleluya no morirás. Y siempre, hasta la fecha, eso le ha funcionado al diablo. El diablo no le interesa que tú creas que Dios no existe. No, no, no, eso no le interesa. Le conviene más que creas que existe, pero que no sirve para nada. Le interesa que tú creas que Dios te quiere ocultar cosas para como ponerte trampa. De verdad, yo he oído, he oído gente que ora, gente que dice que ama a Dios y dice, ¿por qué no me dijiste? ¿por qué lo permitiste? ¿por qué, por qué, por qué? Pastora, ore usted por mí, porque a usted sí la oye Dios. Échese una de esas oraciones poderosas, porque a mí no me oye. Que Dios hace su elección... A ti sí, bendición, no bendición, no bendición, sí bendición, no bendición, no bendición, sí bendición. No. O sea, como que Dios hiciera algo así. No, hombre, lo que pasa es que sabe Dios que el día que tú comas de esto, serán abiertos tus ojos. Vas a conocer el bien y el mal. Ah, entonces, ¿qué Dios no quiere? que, O sea, ¿me quiere tener como tontito? ¿Me quiere tener así como que flotando todo el tiempo y que yo no me dé cuenta de mi realidad? No. Si algo el enemigo quiere hacer en nuestra vida, es borrar la identidad correcta de quién es Dios. Pero su identidad y quién es Él, solamente puede ser revelada. Repita conmigo, revelación. Bueno, yo le voy a hablar hoy de revelación, pero no quiero que usted piense que, oh, Dios me reveló, Pastor César, mire, Dios me reveló que todos tenemos que venir de blanco, a las cinco de la mañana descalzos para recibir una palabra de dirección. Yo no hablo de ese tipo de revelación. Yo hablo de la revelación de intimidad. La, la, aquello que Dios va a mostrarte a ti para ti de quién es Él. La religión lo que hace es volver a atar... De hecho, la, la palabra religión en griego es religiare, quiere decir volver a atar a alguien que estaba ya libre. Volver a atar significa religión. Y algo que el enemigo quiere hacer es volver los grupos que pueden ser avivados, volverlos a poner en una religión, religiosidad, para volver a estar atados y no poder avanzar. Pero cuando tú tienes una revelación de quién es Dios para ti, Se rompe eso y tú avanzas con libertad, porque sabes quién es Dios, sabes lo que Dios quiere para ti y para tu descendencia. El mundo también quiere que tengamos una identidad diferente de quién es Dios. El mundo dice que Dios a Dios le encanta el sincretismo y Jesús dijo en Juan 17, dijo, no soy del mundo como ellos tampoco. Punto. Y el mundo te dice, que el día aunque no hay problema, no hay problema, ¿qué tiene de malo? Aquí los hijos de Dios, no podemos tener la mediocridad de decir, todo el mundo lo hace. No, mis amados, Jesús dijo a sus discípulos, ustedes no saben de qué espíritu son. Y a Daniel en Daniel dice que cuando lo vieron, era con un espíritu diez veces mayor, ...que el de los demás... ...así es que... ...cuando tú... ...sabes que tienes un espíritu mayor... ...y que ese espíritu... ...el espíritu santo en ti te hace ser... ...diez veces mejor... ...tú no puedes... ...combinarte con el mundo... ...y perderte en el mundo... ...somos luz... ...y tenemos que alumbrar donde quiera que estemos... ...y se tiene que notar la diferencia... ...tal como se nota una lámpara en medio de la oscuridad. Así se tiene que notar. No podemos los hijos del reino conformarnos con menos. Ahora mire, vamos a seguir leyendo este pasaje. Versículo 15. Y él les dijo, ¿y vosotros quién dice, decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús,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 Aquí los discípulos están diciendo, pues unos dicen que eres Juan, otros que eres Jeremías, otros de los profetas, etc. Y cuando dice, ¿ustedes quién, es, quién dicen que soy? Pedro dice rápido, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado, siéntete dichoso, porque esa revelación que acabas de tener no te vino de otro ser humano. No, en otras palabras, no te vino de una prédica. Esa revelación no te vino de una prédica. Ahora, no estoy diciendo que, que esta palabra que estoy dando no, no sea una revelación para ustedes, espero que sí, sea una palabra rema, que la tomen. Pero es muy diferente decir, ah, aprendí esto, Dios me tocó, pero en la intimidad lo voy a buscar. Y voy a buscar que eso sea una realidad personal y sea carne en mí, en Angélica. A decir, qué tremendo estuvo la reunión, cómo nos tocó, como nos, bendijo, cómo nos, nos, nos, no. Le dice aquí, eres bienaventurado, Pedro, porque esta revelación es una revelación divina. Esa revelación viene del Padre. Esta revelación no viene ni de tu forma de pensar, ni de tu forma de actuar. ¿Cuántos se acuerdan cómo era Pedro? O sea, como que muy así espiritual, como que no, ¿verdad? Sin embargo, tiene una revelación de parte de Dios y le dice... Le dice el Señor, eres bienaventurado porque no fue una revelación humana, sino es una revelación divina. Y mis amados, tenemos que buscar la, la revelación de quién es Dios en cada uno de nosotros, pero una revelación que venga de Él. Cuando viene de Él, tú te vas a poder parar firme de tal manera que nada te va a mover. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que pasa, le dice, por lo tanto tú eres, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, este es el resultado de tener una revelación de lo alto, yo también te digo que tú eres Pedro. Y lo primero que hace una revelación de parte de Dios en tu vida, de quién es Él, es que te cambia la identidad. Estábamos viendo mi esposo y yo las definiciones. ¿Qué quiere decir Simón? Y hay un montón de definiciones. Pero una de ellas quiere decir inestable. Y le dice el Señor: de ser una inestable, pasas a ser una piedra. ¿Por qué? No sé qué ven ustedes ahí. ¿A cuántos evangelizó? ¿Qué tan obediente era? ¿Qué tanto hizo? ¿A cuántos sanó? Ah, no. no, no, no, por una revelación que vino de lo alto. Tu identidad cambia. Dejas de ser la persona que has creído que eres o que te han dicho que eres y cambia tu destino por una revelación. Cambia tu identidad. Es cuando verdaderamente decimos yo era eso, pero ahora en Cristo soy esto. Ahora yo sé que ese, esa frase todos la decimos. Antes, antes, hay por ahí alguien dice, yo era un desgraciado, y ahora, ahora soy otro desgraciado, o sea, ¿no? Fuera de la gracia. Es cuando verdaderamente se corta nuestra vida, Se parte en dos y solamente tienes el pasado para decirle, Señor, gracias que Tú me sacaste de eso. Y avanzo, soy una persona diferente. No porque es la doctrina cristiana, no porque lo recibimos en las clases aquí, no porque el pastor lo dijo y está en la Biblia, es cierto, no es porque está aquí. Es por una revelación que vino de lo alto a mi corazón de quién es Dios. Muchas veces estamos... Soy un guerrero, soy un no sé qué, soy un ungido, ¿no? Y hasta lo cantamos, y está bien. Pero muchas veces solamente es de dientes para afuera porque no hay una revelación. Pero cuando yo sé quién es Él, yo puedo ser un siervo, puedo ser un soldado, puedo ser lo que sea que Él quiera que yo sea, porque soy una herramienta en sus manos. Y no me interesa lo que voy a hacer en sus manos, me interesa quién es Él. En mí, aquí y que está fijo, está sembrado. Yo le pregunto, si alguno de ustedes en la noche sintiera una presencia, está dormido y abre sus ojos, y de repente ve a Jesús, como la lectura que, que, que, que dio Margarita, creo, ¿no? ¿Cómo vendrías al día siguiente? Y aunque no fuera reunión, ¿Qué día no tienen reunión aquí? ¿El lunes hay reunión? Aunque fuera un lunes, convocas a toda la gente para decir ¡Ay, qué haces, Dios mío! ¡Ay, miren, todavía tiembla todavía tiembla ¿no? Miren, el oro, el oro, el aceite. ¡Oh, yo lo vi, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo... ¿no? Pero una revelación del corazón parece que no es muy común y debe de tener el mismo efecto cuando Dios me revela él mismo quién es él. Entonces lo primero que hace le dice, ¿sabes qué dejas de ser un mediocre? ¿Dejas de ser un de doble ánimo? ¿sí? Porque los, los cristianos de patín del diablo abundan, ¿no? Con un piecito arriba y otro de... Bueno, en mi época se llamaba... Bueno, no, esta es mi época, ¿por qué estoy diciendo yo eso? Cuando yo era pequeñuela, o más pequeñuela, eh, se llamaba patín del diablo, ¿verdad? ¿cómo se llama? Eso, ok. Donde está un pie arriba y el otro es el, que, el del mundo. Cantito a la iglesia. Qué bonita alabanza. ¡Wow! Me empieza a bajar la velocidad. Al mundo. Cuando hay una revelación de quién es él, cambia tu identidad y te paras firme y avanzas. La segunda cosa que le dice... Sobre esta roca, Pedro, tú eres piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? ¿Estás seguro? Sobre la declaración que acabas de hacer. Sobre esa roca, esa declaración que tú acabas de hacer. Edificaré mi iglesia. Por supuesto que es sobre Cristo. Cristo y la palabra son uno. Y le dice, edificaré mi iglesia sobre la revelación que te vino a ti. O sea, una revelación de quién es Dios en mi vida, no solamente edifica mi vida, sino va a edificar a mi familia. Tiene que... Y va a edificar al grupo al que pertenezco. La revelación de Dios en mí. Cada uno de ustedes son responsables de que este grupo crezca, se haga fuerte y sea de influencia en esta ciudad por la revelación de quién es Dios de manera particular, porque es en esa revelación donde Dios va a edificar su iglesia. No dice la palabra que Dio a unos eh, eh, les dio por profetas, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas. ¿Para qué? para la edificación de la iglesia. Siempre el corazón de Dios está en los perdidos y edificar la iglesia. Perdidos y edificar la iglesia. Mientras más se edifica la iglesia, los perdidos llegarán a un ambiente mayor, de mayor gloria. Mire, allá en Veracruz hay un fraccionamiento que hasta hace unos años era el fraccionamiento guapo, wow, Se llama Costa de Oro. Y yo, yo pensaba... ¿Qué diferente es que un niño nazca en un hogar en Costa de Oro y que nazca en una casa de palo, en uno de los lugares más remotos de la ciudad? Ambos niños tienen la posibilidad física, intelectual, de crecer, sanos. Está en ellos ese, ese potencial. Sin embargo, el crecimiento se verá afectado o beneficiado según las posibilidades, la cultura, la economía, la, eh, la eh, madurez, etcétera, de, un, de las familias. Y al final yo me doy cuenta que los niños que nacen en hogares que tienen todos los eh, recursos para meterlos al deporte, para buena alimentación, para buenas escuelas, para lo que usted quiera, pues obviamente crecen más fuertes, ¿no? O sea, no estoy discriminando aquí, estoy poniendo un ejemplo nada más. ¿Qué pasa si cada persona que asiste a esta iglesia es gente que tiene una revelación personal de quién es Dios en su vida? La gente que viene recién nacida aquí, Llegará a un lugar alto para que de ahí crezca. ¿Me explico? Hay muchas iglesias sin despreciar que la doctrina no existe. El mover del Espíritu Santo, usted le pregunta, va a decir con qué se come. Ni saben. El respeto a la autoridad puesta por Dios, tampoco. Y es un caos, caos. Y están evangelizando y la gente llega y la gente llega. Si nosotros vamos a ganar a Guadalajara de todo el Estado para Cristo, tiene que ser con iglesias como esta, en donde cada persona sabe que la revelación que Dios le ha dado le servirá para edificar todo el cuerpo y, a, y los que vayan llegando. ¿Ok? Sobre esta roca, sobre la declaración que acaba de hacer, es donde yo edifico. El Señor no puede edificar, usted se puede acabar la vida orando, ayunando, postrado, pidiéndole a Dios que le arregle la vida, y no va a suceder nada, porque Él edifica sobre lo que está plantado dentro de usted. Sobre la palabra, que para usted es una verdad que no se puede cambiar. Y sobre eso va a edificar su vida. ¿Sabes qué, Pedro? Eres bienaventurado, siéntete dichoso, no sabes lo que acabas de obtener. Por una revelación de quién es Dios, que viene de lo alto esa revelación, tienes una nueva identidad y sobre esa revelación voy a edificar tu vida. Nada va a poder, cada vez que algo venga un ataque a tu vida, cada vez que venga una invitación satánica a tu vida, tú estás parado en una dimensión diferente, una revelación de quién es Dios para ti y sobre, y sobre eso te edificas y puedes hacer un lado lo demás y luego le dice y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella mire a mí Dios me sanó de la diabetes y para mí Jehová Rafa es algo clarísimo y está hecho carne en mí. Yo tengo una herencia familiar, ancestral, de diabéticos. Y un día le dije, Señor, yo no puedo decir que soy hija del reino y tener los niveles de azúcar como los tengo. Yo caminaba y ven, seguían atrás de mí las hormigas. Entonces, yo recibí una palabra de parte de Dios y me dice, come de la mesa, que sirves? Oiga, a partir de ese día, mira, visto? ¿A dónde íbamos? Yo oro por los diabéticos. ¿Cuántos diabéticos hay aquí? Vénganse para acá, vénganse para acá. Y yo todavía estaba con los niveles de azúcar hasta arriba. Dios me dijo a mí que yo coma de la mesa que sirvo. Y entonces, oraba por diabéticos, con unas ganas, porque le servía yo la mesa. Y yo decía, Señor, sana, sana, en el nombre de Jesús, la declaro, sana, sana, fuera, enfermera. sácale, sácala enfermeras, sácale. Enfermera, sácale. ¿No? Y ese, Pero cuando yo hacía así, yo sabía que, que Dios me estaba liberando de esa enfermedad. Es una palabra que se queda por una orden de Dios. Y para mí Dios es mi sanador. Entonces, ¿qué pasa? Viene el diablo y me dice, ¿estás enferma? Y yo, ¡Ah! no, ahí sí no. Ahí sí nada más no le puedes entrar. Porque Dios... La idea, una de las identidades que para mí es clara de Dios en mi vida es que Él es mi sanador. Mi esposo se murió hace ¿cuánto? 10, 12 años. ¿10? Oh, poquito, poquito. Se murió poquito, nada más como un minuto. En el 99. Y Dios, y Dios nos da una promesa y le dice... Así te dice el Señor, una persona le dijo, no te quitaré tu vida a la mitad. En ese entonces tenía... Ah, es cierto. Entonces, tenemos la seguridad que él va a vivir 104 años. Ay, señor. Dios no sé, mi amor. Yo tengo que pedir más fuerza porque... Pero bien, ¿no? No arrastranos. Bueno, aunque ya, ya estamos de acuerdo en que nos vamos a poner un cinturón los dos. Eh, como esos que se les pone a los niñitos. Por si nos llegamos con... ¿Y tú quién eres? ¿No? Entonces, ah, sí, casé contigo hace quién sabe cuánto, ¿no? Pero las puertas del infierno no prevalecen contra la Iglesia. Y yo sé que esto lo hemos visto mucho, y sí es cierto, en guerra espiritual, pero las puertas del infierno, la abertura demoníaca, la maquinación satánica no va a prevalecer contra ti, que eres parte de la iglesia, porque tienes una revelación de quién es Dios. Y puedes desechar, mire los iracundos, los jarritos de Veracruz, que de todo se sienten, ¿sí?, que de todo, me vio feo, no me habló, o sea, eso no puede prevalecer, eso no puede prevalecer en tu vida, si tienes una revelación del Espíritu Santo de quién es Dios, de quién es Jesús, el guardar rencor, miren ya, eso es de kinder, el no perdonar, es de kindergarten, no, es de prenatal, Nosotros les decimos a los, a los, a, a la gente en la congregación, mire, aquí no es un hospital, no es una guardería, nosotros no somos niñeras para estar cambiando pañales. Dios hace la obra en usted rápido porque quiere usarte. Así es que rápido te limpia, te libera, si te enchamucas, te desenchamuca, lo que sea. Lo hace rápido y inmediatamente te pone un fusil, un casco, la armadura y llora a la guerra. Porque el mundo nos necesita. Yo digo a mi esposo, ¡ay, qué flojera me da, qué flojera! Que viene la misma persona de hace 15 años, con la misma bronca de hace 15 años. Vamos a tener un salón especial para ellos y les ponemos música de cuna y que duerman lejos del barco es cierto a ver que luego andan ahí ay pastora y luego le digo cómo estás bien del uno al diez en qué número estás pues como en el cuatro yo ay Ay, Dios mío. Qué bueno que no estás en el 3, ¿no? Que dice que está bien. No prevalece. Ay, rápido. A lo mejor aquí no pasa, pero en Veracruz abunda. Hágase un, un autoanálisis. ¿Con qué situación si uno usted batallando más de un año? De usted mismo, no diga mi suegra. No, no, no, no, no. Pues de usted mismo, de usted mismo. Una, una situación de pensamientos este, medios feos, pornográficos, o eh, que siente que los ojos se le jalan así cuando ve a las muchachas, ¿no? Parece que tiene un, un tic. este, O eh, eh, las señoras que son tan lindas, que pero tienen el espíritu de Frankenstein encima, ¿no? Que es... Te me vas a arreglar la cama y hacer la tarea, así no vas a ver quién soy. ¡Ya! Y entonces el hijo obedece por puro miedo. Porque usted tiene el espíritu de Frankenstein. Y ya verás, me vas a conocer. Como si no te conociera el hijo, ¿no? Me vas a saber quién es tu madre. ¿sí? O la que tiene el espíritu de la llorona. Tanto que me doliste. Tú fuiste el que más me dolió. Y así me paga. No, yo no quiero preguntar, no levanten la mano porque no se levantan testimonios aquí, pero ¿desde cuándo usted batalla con algo así? Con un... O sea, estoy feliz en un momento y en otro ya soy el monstruo, el de Jonás. Ese es el espíritu de Jonás. Ah, sí si me habían dicho que... Eh, y ahora quieres que de todas maneras vaya bueno, ok, ay, hoy? Y me siento. Eh, ¡Ay, ahora entienden! ¡Ay, ahora se te... O sea... Oiga... Aquí no hay de esos, ¿verdad, Paz? Yo los voy a invitar a todos a Veracruz y me ayuden a administrar a toda la gente que está así ahí. Y que fluya la, la unción de aquí. O el espíritu... Ahí, ahí les va otro, este tampoco lo conocen, a ver... ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba la hermana de, de Absalón? La, ¿Tamar? Tamar. El espíritu de Tamar, ese no lo conoce. Tamar, no Tamar, para los que no desayunan. Tamar es. no importa lo que me hayas hecho, pero no me dejes. ¿Se acuerda? Que el hermano la, la llamó, la forzó, la violó, y dice, pues cásate conmigo. No, no, quítate, ya, ya te aborrezco. No, pero ahora me vas a dejar así, no me dejes. Aquí en México casi no hay de eso, ¿verdad? Mire, a lo mejor estoy poniendo cosas bien exageradas, pero si usted tiene una batalla de más de un año, con todo respeto, déjame decirle que usted no ha tenido una revelación de quién es Dios en su vida. Porque las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de la iglesia. Cuando esa revelación, está, es, es, todo esto que estoy diciendo es la consecuencia de haber tenido una revelación directa de Dios en nuestra vida. No puede prevalecer, no puede avanzar, no puede ganar, no puede triunfar el infierno y sus demonios sobre tu vida cuando está esa revelación de quién es Dios tú empiezas a ver los, los efectos en tu vida, tú empiezas a ver las carencias en tu vida y los empiezas a hacer a un lado, los tiras a la basura, te, te sometes a una corrección de Dios, avanzas por una restauración y, y avanzas por, por una formación y si te tiene que volver a meter en fuego, sigues avanzando, sigues avanzando y no importa porque tienes la revelación de quién es Dios en tu vida y Señor, lo que tengas que hacer, aquí estoy. Pero No, Dios me trató re feo, yo creo que a mí no me quiere. Falta de revelación de quién es Dios en tu vida. Y por último dice... pero no estoy terminando, no se ponga contento. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra, será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra, serás desatado en los cielos. No solamente tienes identidad, no solamente tienes una participación no solamente tienes una, eh, una participación en la iglesia para edificarla, sino que también te da Dios la autoridad. Mire ¿cuántas veces hemos nosotros, como hijos de Dios y con todo nuestro corazón, atado cosas aquí para que se aten en el cielo, y desatado cosas aquí para que se desaten en el cielo? Nos decía hace un momento, este, nos decían, oren de aquí al sábado, porque el sábado vamos a echar por tierra todo esto. Ore de aquí a que tenga una revelación de parte de Dios. Porque no atamos y desatamos solamente porque la Biblia lo dice. Ese pasaje no está solito. Ese pasaje está unido a la revelación de quién es Dios para Pedro. Por esa revelación tú puedes atar y desatar. Por la revelación. No por tus pistolas. No porque lo siento en mi corazón. Es por una revelación de quién es Dios. Tengo la autoridad porque sé quién es Él y está en mí. Y punto, yo lo ato y desato con la autoridad y el poder que Dios me da por la revelación que se ha hecho carne en mí. Mis amados, nos urge buscar la presencia de Dios y que Él hable de manera personal. Mire a Lot, ese es otro espíritu, el espíritu de Lot. El Espíritu de Lot, lo que hacía era, si Abraham decía para allá, si Abraham decía para allá, si Abraham decía nos sentamos, nos sentamos. Si Abraham decía nos paramos, nos paramos. Caminaba por la revelación de, de Dios en Abraham. Él no tenía ninguna. Yo sé que no tenía revelación de Dios. Cuando le tocó decidir por sí mismo, Que Abraham le dijo, escoge, y le dijo, tú escoge primero, Lot. Escogió lo peor, porque no tenía ningún sentido o dirección en su vida hacia lo correcto y hacia lo que Dios quería. Mientras estaba pegado a Abraham, le iba bien. Y ahí lo tuvo que estar rescatando a Abraham, porque él no tenía revelación. De veras, como pastores se los decimos, cuando una persona tiene una revelación de quién es Dios en su vida, Usted se vuelve un apoyador de su pastor y deja de ser alguien que le causa más peso. Porque esto se trata de formar un equipo cada vez más grande para ir en contra de todo lo que el diablo ha sembrado aquí. Que cree, que cree, que la tiene ganada. A menos que la iglesia se ponga. Y no podemos nosotros estar dependiendo mire, allá en la congre tenemos una líder que tiene bastantes eh, nosotros eh, crecemos por células no sé cuánta gente tiene ella abajo de ella y un día ella estando en, en, en la presencia del Señor y ahí con el Espíritu Santo Dios le muestra un pasaje donde dice mi amado es mío y yo soy suya me encantaré y esa revelación de que el Señor es su amado A ella la llenó de tal manera que a partir de ahí, ella se refiere a Dios como su amado. Pero para ella es más que una frase, es una revelación. Pregúnteme cómo le dicen todas las mujeres que están bajo la, la, el pastoreo de ella, cómo le dicen a Dios, mi amado. Y usted sabe que ellas, ah, ¡ay! son de la red de Guille. ¿Cómo, cómo lo sé? Porque todas... ¡Amada! ¡Amado! ¡Vamos con el amado! ¡Ay, qué bonita estuvo la alabanza hoy para el amado! Y el amado, y el amado, el amado. ¿Sí? Entonces, uno ve que por la revelación de ella, las demás agarraron y se pusieron el mismo vestidito. Pero muchas de ellas que dicen, el amado para acá, el amado para allá, las debería ver llorando, metiéndose en situaciones bien horrorosas de pecado. O sea, dices, bueno, ¿qué onda con el amado? Ellas están, en un momento dado, agarradas de una revelación de su líder, en su líder, como Lot. Y yo le pregunto, ¿sabe por qué? ¿se acuerdan? A ver, alguien que me diga, ¿por qué se separaron Abraham y Lot? No había tierra suficiente para toda la gente que tenían ambos. Cuando salió de Sodoma y Gomorra corriendo como loco, ¿cuánta gente se llevó de la qué? metió ahí, su esposa y sus hijas, y una se le quedó en el camino. Triste la historia, ¿por qué? Porque él no tenía una revelación de Dios en él, la tenía Abraham. Cuidado mis amados. que la revelación de quién es Dios en mi esposo, al compartirla conmigo, se convierte en una revelación de Dios para mí. Y esa misma revelación a mis hijos, y esa misma revelación en mis nietos, pero como revelación, no como información. Por eso la Biblia dice que de repente se levantó una generación que no conocía a Dios, pero ellos tenían todos los datos de todos los sucesos desde que habían salido de la esclavitud. Históricamente los tenían ahí. Tenían el testimonio de los milagros y prodigios y el amor de Dios para ellos. Sin embargo, dicen, de repente no conocían a Dios porque no había una relación personal. Vea, la, la mujer samaritana, ahí le va. Espera, que cuando yo hablo de mujeres me emociono la mujer samaritana llega a Jesús y le dice a sus discípulos háganse ahuequen el ala que tengo algo bien importante que hacer bueno, no lo dijo así, pero y le dice dame de beber, se conocen la historia, ¿verdad? como tú primera eh, primera visión de la mujer eh, samaritana de quién es Jesús tú eres un hombre judío Yo soy una mujer samaritana. Samaritanos y judíos no se llevan entre sí. Y hombres y mujeres no podían hablar en la calle. Además, a la hora que ella está recogiendo el agua, es una hora en que las demás mujeres no estaban porque ya saben la fama, ¿no?, que tenía. Bueno, entonces, la primera identidad es que tú eres un hombre, eres de, otra, de otro lugar, tú no puedes hablar conmigo. O sea, hay un abismo entre tú y yo, hay un abismo. Esa es su primera imagen de quién es Jesús. Pero Jesús le dice, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él agua. A ah, caray, dame de esa agua. Ok, llama a tu marido. No tengo marido. Esta dijo, ya. porque cree que es un hombre? Común. Que hay un abismo a este, le digo una media verdad, ¿no? No tengo marido. Y le dice Jesús, bien has dicho. No sé qué sintió ella, ¿no? Pero imagínense. Le sacó así tututututu. Bien has dicho, porque cinco maridos has tenido. Te le ganó a la Elisa Beteilos. Digo, la Elisa Betelo le ganó a ella. Cinco maridos has tenido, pero el que ahora y el que ahora tienes no es tu marido. ¡Ah, caray! Esta es la visión que la mayoría de la iglesia tiene de quién es Jesús sabe quién soy, sabes lo que yo he hecho, tú lo sabes todo Dios, no te puedo ocultar nada, esa es la mayoría de, la, de, la, de los cristianos, esa es la visión que tienen. Entonces ya no es un hombre que nada tiene que ver con ella, ahora dice, me parece que tú eres profeta. Ah, ya no es nada más un hombre allá, ¿no? Me parece que tú eres profeta. Y escuche, ella dice, dicen, que hay que adorar en ese monte, y nosotros decimos que hay que adorar aquí. Y entonces Jesús le da una revelación de la adoración, lo que estaba diciendo su pastor. Te digo que ahora es la hora en que los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Y el Creador está lanzando una palabra que la penetra, Y le da una revelación de la adoración y dice, tú eres el Cristo. Así, de ser una persona completamente desconocida y ajena, pasa a ser su salvador personal. Y a esta mujer le da, cambia la identidad, inmediatamente le vale gorro y sale corriendo. Hablarle a quién? A los hombres, porque eran los únicos que le hacían caso. Las mujeres así ahí viene la lagartona esa. Pero los hombres, ahí viene la lagartona. quita Y ella va con ellos y les dice, vengan, he encontrado al Cristo. Y entonces ellos van sobre la palabra revelada de ella, caminan a conocer al Cristo y después regresan y le dicen, ¿sabes qué? Ya no creemos por tu palabra porque ya lo hemos visto. Ya no creemos por tu revelación. Ahora tenemos una revelación personal. Sabemos que Él es el Mesías. Revelación. ¿Cuánto tiempo se tardó en tener una revelación y en convertirse en una de las más eficientes evangelistas? Mire, no se bautizó. No pasó a liberación. Ni siquiera de San Chamucaron, Nada. La La revelación la liberó. Hoy hay que meter cada persona que viene a los pies de Cristo hacia la presencia del Espíritu Santo. Para seguir caminando como una iglesia poderosa y no estacionarnos. A ver, hagan fila a todos los hermanitos que quieren sanidad de su cuerpo. Todos los que tienen problemas económicos en esta fila. Todos los que tienen problemas con la suegra. O sea, y vamos a orar. Dios ten compasión. Presencia del Espíritu Santo. Revelación de quién es Él. La gente queda así. Bueno, es lo que mi pastor dice, yo le creo. Es su revelación y yo la agarré y dije, ahora es también." Eso es tener una prisa. ¿Te ha visto cómo? De casualidad, ha visto las noticias? ¿Sabe la prisa que tiene? El diablo tiene más visión de lo que está pasando y de lo que va a pasar, Satanás y sus demonios, que la iglesia. Y por eso anda como loco. Está como faraón. Hay que hacer algo para entretenerlos, porque son un pueblo más grande y más fuerte y más poderoso que nosotros. Eso lo sabe el faraón. Pero la iglesia no, estamos peleándonos. Tiene que... ¿Sabe qué pasó? Yo ya no me siento allá y me voy a sentar acá. No lo quiero ni ver. Es más, estoy pensando en cambiarme de iglesia. Porque me cae en el hígado. Y si usted lo tolera, yo no puedo. Yo soy hijo de reino. Merezco respeto. Yo sé que aquí no. Yo sé que estoy hablando así diciendo... Y todos están así como que... ¿Quién sabe a quién le hablará? Una vez Felipe, este es otro síndrome de la iglesia, le dice a Jesús... Muéstranos al Padre, ¿te acuerdas lo que le dijo? Y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Te basta para qué? Señor, tú nada más tráeme a mi marido y tú vas a ver que yo te voy a servir. Señor, comporme a la brujilda y vas a ver qué bien la vamos a hacer. Mire, Señor, nada más que pase yo esta situación, vas a ver cómo te voy a ofrendar. Vas a ver, que entonces iba a traer los diezmos. Nada más que hagas esto, yo hago. Nada más que tú me des, yo voy. Nada, aquí no, aquí no. Pero, ¿sabes? Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Nada más hace esa pequeña cosa, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús se voltea y le dice... Felipe, tanto tiempo tengo de estar contigo y no me conoces. Tanto tiempo. No sé si usted ha hecho una oración así. Señor, yo te creo si tú esto. Espero que no. Pero si la ha he hecho, arrepiéntase. Porque el Señor le diría lo mismo que a Felipe. Hace tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. No has tenido una revelación de quién soy yo para ti. ¿Necesitas otra cosa? Somos del espíritu de Gedeón que mojalo, sécalo. Señor, necesito tres confirmaciones. Una del Padre, una del Hijo y otra del Espíritu Santo. Y si usted está en el equipo de los doce, pues que sean doce confirmaciones, ¿no? O si es de los cinco, que sean cinco. Y ahí estamos nosotros numerándole al Señor. Mire, hemos creído que Que Dios es nuestra muleta. Dame, sosténme, ayúdame. y Dice si Dios, qué equivocaste, no me conoces. Es al revés, yo soy el que te toma a ti y te uso como herramienta en mis manos. ¿Estamos sostenidos por Él, sí o no? ¿Sabe que esta palabra, una revelación, le mantiene a usted los cielos abiertos? ¿Sabe usted eso? Que los cielos no están cerrados. Están cerrados para el que no cree, pero no para el que cree, no para el que tiene revelación. Dice la palabra que Jesús, cuando en Hebreos dice que cuando ascendió a los cielos, que cuando ascendió al trono, traspasó los cielos. Y esa palabra traspasar, solamente se usa dos veces en el Nuevo Testamento, y una es cuando a María la, le dijo, le dijo el profeta, este le dijo Simeón, Una espada traspasará tu alma, te va a deshacer por dentro. Pero es necesario para que muchos conozcan, le dijo. Y esa palabra de traspasar, la misma palabra en el griego se usa para decir Jesús traspasó, atravesó, deshaciendo los cielos. ¿Cuáles cielos? El primer cielo y el segundo cielo. Y los cielos están abiertos para el que lo cree. Y una cosa, ¿por qué usted cree que es sano? ¿Por qué usted cree que tiene derecho a la sanidad? Porque Jesús pagó por su enfermedad en la cruz. ¿Por qué tenemos derecho a, a tener eh, eh, prosperidad en todas las áreas? Porque Él pagó por nuestra pobreza. En la cruz Él hizo una obra tremenda. ¿Por qué va usted a resucitar algún día? Porque Él resucitó. ¿Por qué ten, podemos tener el poder? Porque el poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesús es el que tenemos nosotros. Todas esas promesas las tomamos bien. ¿Por qué los cielos se mantienen abiertos? Porque la palabra dice que Él los traspasó, los deshizo. Toda el lugar donde se desenvuelve la guerra y las estrategias demoníacas, Jesús a la hora de subir, antes de sentarse en el trono, los traspasó, los deshizo. Por eso usted, así como no puede decir que está enfermo, o que es pobre, o que está en pecado, o que tiene mente de ranchito, No lo dice, porque cree en la obra de Jesús. También tiene que creer que los cielos arriba de usted están abiertos y permanecen abiertos donde usted sepa. Allá llegaron unas profetas y aprendimos mucho de ellas, pero nos hicieron un mapa de la ciudad y empezaron a trazar líneas, no sé si alguna vez han visto eso, de las líneas ley y que aquí están las iglesias tales y que aquí están los... Uh, centros de los eh, mazones y empezó a hacer así eran puros triángulos es impresionante son puros triángulos triángulos, triángulos y al final era ya no se veía casi Veracruz y Boca del Río cuando terminó de hacer todas las líneas y entonces ella dijo así están los techos en Veracruz techos de bronce techos cerrados por eso no llegan las oraciones y yo me quedé ala ¿Y con qué se rompe eso, no? Pero después veo en Hebreos que dice que Jesús los traspasó. Y una revelación de Él en mi vida me coloca bajo techo, bajo cielo abierto. Y donde usted se pare, hay cielo abierto. Y usted ata y desata. Y usted hace todo lo que Él le, le dice que haga con un éxito total. Amén. Yo creo que este es un tiempo en que nosotros tenemos que tener una revelación. Más que nunca de una manera mucho más alta, de quién es Dios en nosotros. Tengo identidad por una revelación. Tengo edificación para mi iglesia o para la iglesia a través de una revelación. Tengo destino y autoridad por la revelación de Dios en mí. No por otra cosa. A veces decimos que tenemos autoridad, pero no la tenemos. Porque no está la revelación de quién es Él en nuestra vida. Así es que yo termino con esto. Yo quiero un espíritu y un sentir como el de Esteban. Que siendo acusado, próximo a la muerte, levantó sus ojos y dijo... Veo al cielo abierto, veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Tengo una revelación de Él, fue apedreado ya, fascinado, viendo la presencia de Dios. ¿Qué? Qué fuerte. Qué fuerte. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Yo quiero invitarte en esta tarde a que te definas, te decidas, te determines a buscar la revelación ¿De quién es tu Dios? No por lo que te han dicho, sino por lo que Él te quiere mostrar y Él te quiere decir. Y esto solamente se obtiene en la intimidad. Esto solamente se obtiene. en la presencia del Espíritu Santo el amigo del novio quien revela a la novia los secretos de él quien revela a la novia las hermosas características del amado y la enlaza de tal manera a él que no importa lo que pase ella está segura se sabe amada y conoce su destino solamente en la intimidad con el Espíritu Santo es que nosotros podemos conocer verdaderamente a nuestro Dios solamente en la intimidad con Él es que podemos estar parados fuertes firmes sobre la roca una identidad de Dios en nuestra vida mis amados hará que los vientos las tormentas los terremotos de la vida no afecten en nada nuestro ser ni nuestro espíritu ni nuestra alma ni nuestro cuerpo La revelación de quién es el Señor Es la roca en la que nosotros nos paramos La certeza Dice el apóstol Es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay ¿Cómo es posible Que haya tanta gente Que se acerca a Dios Y que no lo crea Que no sepa quién es él que no sepa que es galardonador de los que le buscan en verdad. Dice la palabra, todos los que se acercan a Dios, no todos se acercan. Hay un remanente que se acerca, pero de ese remanente hay aún un remanente menor, que se acerca creyendo, sabiendo quién es Él. Y yo quiero ser de ese remanente. No nada más que me acerco, sino que puedo llegar hasta su presencia, mirarlo, escucharlo y ser transformada en una persona de éxito, de poder, de autoridad. El mundo está cansado de la religión, mi amado. Cada día sale una nueva onda pero está buscando el mundo con sus ojos mirando si encuentra gente de reino gente que tiene algo poderoso en sí quisiera que oraran conmigo los que quisieran renunciando a todo espíritu de engaño Donde hemos creído que Dios permite un sincretismo con el mundo, que hemos creído que no importa lo que hagamos, mientras hagamos tal o cual cosa, mientras vayamos el domingo, mientras demos el diezmo, mientras eso es religión, y renunciar a ese, esa forma de pensar. Antes de pedirle al Señor, Señor, dame una revelación de quién eres Tú, yo quiero renunciar, a esa forma de pensar. Quiero pedirte perdón, porque a veces aún he reprochado mi condición. Te la he reprochado a ti, Señor. Como si en vez de quererme bendecir, me quisieras despojar. Perdóname, Señor. Creo que es un tiempo específico, mis amados, para que le digamos al Señor, ¿sabes qué, Señor? Perdóname por el mal concepto que he tenido de quien tú eres en mí perdóname Señor aún creyendo aún amándote no he tenido una revelación real no ha venido la palabra divina porque no lo he permitido no he estado en tu presencia en esa magnitud porque he querido Señor aún estando delante de ti mantener Sobre de mi vida, el abrigo, el, el, el, el confort de la comodidad. Señor, el, el derecho que creo que tengo para mantenerme enojada. Porque no he tenido la humillación para venir delante de otros y decirle, arreglemos la cosa. Perdóname, Señor, si, aún amándote, le he dado rienda suelta a mis emociones, a ese carácter que te ha ofendido tantas veces. Porque yo sé, Señor, que una revelación tuya podría cambiar todo mi ser, yo la quiero, yo la quiero, Señor y si usted está de acuerdo conmigo en esta oración yo le pido, póngase de pie si usted no quiere hacerlo, no lo haga quédese sentado pero si de verdad dice Señor yo entiendo yo entiendo en esta hora que mi concepto de Ti ha sido intelectual solamente quizás no es equivocado pero ha sido intelectual lo sé porque lo sé lo puedo enseñar, lo puedo predicar Se lo puedo decir a otro, pero realmente en mí no está. Realmente no es carne en mí. Perdóname, Señor. Yo no quiero ser como Lot que perdió a toda su gente. Líderes, pastores, incluyéndonos nosotros. No podemos. Tirar lo que Dios nos ha dado Lo, lo tiró Por no tener una comunión con Dios Josué lo ganó Porque se pasaba en el lugar santísimo En el lugar santo, en la presencia Sabía quién eres Señor, no, en esta hora renuncia. Vamos, dígalo usted al Señor. Yo renuncio en tu nombre, Jesús. A todo mal concepto de quien tú eres. A toda pereza espiritual en el nombre de Jesús. Señor, yo me niego a permanecer. Dividido. Con mi familia. Con mis amigos. Con mi iglesia. Señor, en el nombre de Jesús. Yo quito de mi vida toda crítica y todo juicio hacia otros, en el nombre de Jesús, yo rompo en esta tarde con toda religiosidad, la he echo de mi vida, porque yo quiero tener tu voz clara, que verdaderamente tu lámpara sea, tu palabra sea la lámpara a mis caminos, a mis pasos en corto lo que haré hoy lo que haré mañana donde iré pasado mañana pero que sea la lumbrera a mi camino a todo el destino que tú tienes para mí perdóname Señor por colgarme de ti como si tú fueras Señor una ambulancia como si tú fueras Señor algo en lo que tengo que Estar todo el tiempo pidiendo y reclamando y, y, y tratando de extraer para mi propia vida. Mis amados, yo les pregunto esto. ¿Cuántas veces ve usted a Jesús sanando, arreglándole un problema? Solucionando una situación familiar a sus discípulos. la enseñanza fuerte que les dio a ellos fue manténganse unidos y en la oración antes de morir dijo que sean uno pero mientras caminaban con él todo estaba en orden Señor necesitamos nos urge una revelación de quién verdaderamente tú eres renunciamos Señor a colgarnos de nuestros pastores y nuestros líderes toda la vida renunciamos a tener un corazón como el de Felipe Jesús dijo que en algún tiempo la gente le diría en tu nombre echamos fuera demonios qué pesado, qué grueso en tu nombre hicimos milagros Señor y Jesús dijo es que no les conozco Porque no me conocen, no me conocen, no los conozco. No importa lo que hayan hecho, no importa hasta dónde hayan llegado según ustedes, no importa qué tanta unción o canta, qué tanto poder creen que hayan tenido. Yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Qué tremenda voz, qué tremenda palabra, mis amados. Hacedores de maldad Pero si hicimos milagros en tu nombre Pero si no me conociste La maldad estuvo en ti Si no me conociste La maldad estuvo en ti Señor en esta hora Yo te quiero pedir Padre Que tú vengas a nuestra vida con tu Santo Espíritu trayéndonos una revelación de quién es Jesús de quién es Jesús quién eres Señor quién eres en mí Señor Aleluya Aleluya vamos a orarle al Señor y dile Señor quizá ustedes tienen que arreglar algunas cosas con Dios quizás algunos de ustedes tienen que arreglar unas cosas con otros quizás ustedes tienen que dejar su ofrenda a un lado y arreglar algo quizás algunos de ustedes tienen que llamar a sus hijos y decirles perdóname he sido permisivo y te he dejado que te ensucias Dios no es así Jesús dijo el mundo no tiene nada que ver conmigo quizás algunos de ustedes tienen que hablar como pareja como matrimonio y arreglar situaciones entre ustedes para que Dios pueda mostrarse poderoso Señor gracias por este tiempo Espíritu Santo, Tú eres el que da la convicción en nuestros corazones. Yo pido Tu obra en cada uno de nosotros, trayendo convicción y trayendo el querer como el hacer, por Tu buena voluntad sobre nuestras vidas, para que verdaderamente veamos a este México cambiado. Señor, yo estoy segura que no es por una manifestación de cristianos en un zócalo o en un lugar. No es por programas de radio, no es por programas de televisión, que pueden ser herramientas, pero no es por eso. Es por la presencia revelada a cada Hijo de Dios en esta tierra. Muéstrate, Señor, en nuestros corazones. Tú ves el corazón que está diciéndote en esta hora, Señor, ven. Quiero conocerte. Quiero conocerte.